Viernes 5 de febrero, alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Lucas 8, versículos 20 y 21. Estos versículos nos hablan del episodio en que la familia de Jesús, su madre y sus hermanos lo buscan para conversar con él. A simple vista parecería que Jesús es un desconsiderado con su madre y sus hermanos, pero Jesús amplía la familia incluyendo a todos los que practican sus enseñanzas. Estoy seguro de que fue al encuentro de su madre y sus hermanos. Pero a la vez Jesús aprovechó para invitar a todos los que estaban reunidos escuchándolo a formar parte de su familia, la familia de Dios. De ese modo también nosotros hoy somos familia de Dios en la medida que testimoniamos su palabra. Jesús nos invita a mirar nuestro entorno y descubrir con quiénes vamos formando esa familia. De seguro nos sorprenderemos del resultado. Nuestra indiferencia hacia el hermano y la hermana muchas veces nos lleva a separarnos y no ver sus necesidades. No nos damos cuenta de que podríamos hacer mucho bien con solo algunas palabras o gestos hacia el prójimo. Y pensando hoy en nuestra familia, nos podemos preguntar, ¿En qué medida hacemos esfuerzos para que en ella se viva y testimonie la fe? Dice el canto y fe número 98. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como aceite bueno derramado sobre Aarón. Una reflexión de José Benninger para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.